Hola, un saludo especial, Nos habla Jairo Fonseca y hoy después de casi dos meses volvemos a grabar un nuevo episodio del podcast de Astrología es Así de Simple con Diego Hola Diego, buenos días Hola Jairo, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a este espacio Muchas gracias, extrañándote <risa> <risa> Habían pasado meses sin oírnos por estos espacios virtuales y, y muy bueno reencontrarnos por acá Sí, llevamos unos, un buen tiempo, ha habido mucha actividad Tanto en este como, como en otros espacios Y afortunadamente hoy pudimos agendar una cita Bueno Diego, eh, hablemos Para las personas que, que nos han seguido en el podcast en, en Aquí en Astrología es así de simple En alguna ocasión al comienzo, no me acuerdo, tú me, tú me, me haces memoria Les compartía que los encuentros que con Diego teníamos desde hace que nueve años era ya siete años bueno sí. eh, a nivel físico se han limitado a dos o tres ocasiones que nos hemos visto sin embargo durante mucho muchas ocasiones en varias oportunidades hemos interactuado ya sea a través de lo virtual o a través de, de teléfono y siempre me llama la atención que cuando interactuamos es por algún asunto técnico en, o, o logístico, llámese programación de un curso eh, un, un, un estudiante interesado en el software eh, algún ajuste no sé de, alguna pregunta técnica eso es como el 10, el 20% de la conversación y el resto el 70, el 80 nos ponemos a echar carreta como decimos acá en Colombia carreta es eh, hablar y hablar de temas o hacer tertulia De, de otros temas entonces una, una llamada de 20 minutos de media hora son 5 minutos 2 minutos del de, de interés de la llamada y el resto es de, de temas podríamos así decirlo como de crecimiento pero relacionados mucho con astrología y, y otros temitas pues que Diego también maneja muy, muy bien entonces me, siempre me llamó bastante la atención eso, a Diego se lo he compartido también en varias ocasiones y, y creo que en un podcast también lo hicimos pero solo fue cuando Tuvimos la oportunidad, de, o yo tuve la oportunidad de participar del curso de Diego de Sinastría, en el cual hicimos un ejemplo, que fue comparar el esquema eh, natal de él con el mío. La Sinastría para las personas que son novatas en astrología es una técnica que lo que hace es comparar dos esquemas natales e identificar eh, puntos en común y puntos en contra, fortalezas y debilidades es como armar un nuevo esquema en base a la relación de dos personas, entonces se aplica mucho en contexto de relaciones sentimentales eh, que es como el más conocido, pero, pero también se lleva a otros contextos que son eh, relaciones personales, profesionales, socios eh, jefe, empleado, etc entonces me llamó mucho mucho ese punto, la atención, porque era muy claro si, si mal no recuerdo es el sol suyo con algo en mi casa 8, era así o el no? ya, ya no me acuerdo, bien. usted tiene mejor memoria que yo Eh, sí, tengo posicionado el sol mío okay. en la casa 8 tuya y hay un aspecto del sol de Jairo con relación a mi Nodo Norte en mi casa 11 en Sagitario adicional a eso que hay un ascendente mío en Acuario que cae en la casa 3 de Jairo Ah, okay. <risa> y eso por ahí, entre otros detalles, en la casa 3 se entiende por aquello de que Lo que mencionabas hace un instante, o sea, que empezamos hablando de cualquier tema y nuestra eh, charla se extiende sobre otros tópicos y perfectamente el tiempo se nos se nos vuela sí. y encontramos el espacio ideal para, para hacer eso, ¿no? El podcast. De hecho, ahorita antes de comenzar le decía a Jairo que que ya el espacio como tal se ha vuelto parte de, entonces pues es muy delicioso aquí. charlar y creo que eso es parte de nuestras respectivas casas tres y 8 una mezcla de comunicación astrológica sí. virtual bien interesante. Voy, voy, a, voy a compartir una infidencia Diego, uh -huh. eh, para los que no creo que no es infidencia, ya lo habíamos comentado, que Diego es de formación comunicador social, ¿no? sí que acá en Colombia eh, esa esa esa carrera o esa actividad profesional está muy orientada hacia lo que es los medios de comunicación, periodismo, divulgación, entonces en su, en su ser innato está esa venita del, de, del comunicador, ¿no? Sí, de hecho antes de, de formalmente dedicarme a la astrología como lo estoy haciendo hoy día, mi incursión en los medios de comunicación se dio hacia el año 97 en Caracol Radio, y bueno, eso fue una experiencia vivida, no obstante, pues, eh, si bien el periodismo, si bien... Eh, lo que hace alusión pues, a los medios masivos de comunicación no se limita exclusivamente a la comunicación sea oral, escrita pues lo más importante es la forma de transmitir y comunicar en este caso conocimientos tan importantes como lo son en este caso la astrología que ha sido para mí una forma paralela a vivenciar esa faceta pues, periodística ¿no? Sí, bueno tratamos el tema de, de sinastría pues ya entrando un poquito en materia de, de del tópico de este podcast por qué razón porque es que yo yo la verdad hasta que tomé el curso contigo fue como que caí en cuenta de de, de la aplicación real de no no real práctica práctica y concreta de, de la técnica yo la verdad no mi mi única experiencia se había limitado a ver sol mercurio y venus Eh, a nivel de parejas, de, de relación afectiva como que es el, el, el referente inmediato más interesante que es válido, pues de, de todos modos la, la para nosotros los seres humanos las relaciones sentimentales y afectivas son fundamentales y pues que mejor que tener alguna ayudita para poder entender eh, aquellos momentos eh, de dificultad y aprovechar los momentos de fortaleza que pueden existir entre dos personas pero pero me llamó muchísimo la atención ese ejercicio que hicimos especialmente también con la carta de Cecilia porque ese es como el equipo de trabajo que, que realmente le ha dado vida a este espacio Astrología es así simple.com que son Cecilia y Diego en cuanto a, en cuanto a contenido eh, en cuanto a experiencias y yo pues en cuanto a facilitar la transmisión de ese contenido eh, hay un factor un cuarto elemento que que en este último año nos ha acompañado que es Hernán que próximamente ya nos va a acompañar que, que también no he mirado o no he hecho el ejercicio hacer la sinestría pero, pero se siente que debe haber algo por ahí además él es un sol sagitario entonces eh, por ahí debe estar haciendo algo muy fuerte a mi ascendente entonces ese ejercicio de, de, de mirar la técnica con equipos de trabajo me ha gustado mucho y con Cecilia por ejemplo hay un, un vínculo muy fuerte en el caso mío El, el nodo norte mío en Pisces haciendo conjunción con su sol, y como Diego nos explicaba en el curso, eh, esas relaciones son muy fuertes, ¿no? Eh, o sea, de hecho, hay muchas variables importantes en, en, en el análisis de la sinastría, pero hay un. un no sé cuántas variables, como unas 5 o 6, que, que son muy fuertes, que son esos contactos del nodo, del sol, del ascendente. No sé si tú nos quieras dar un poquito de. pues de. de introducción, pues sin que esto sea un curso, porque pues para eso está el curso, pero sí como, como, como entrar en contexto de la de la importancia de esas variables en la sinastría. Sí, la la, la sinastría realmente eh, hace parte de los pilares de la astrología. Es decir, tendría que ser tenida en cuenta cuando de relacionarnos se trata no solo como medio para relacionarnos o evitar relacionarnos. sino para las relaciones que efectivamente ya tenemos optimizarlas es decir comprendiendo porque parte de la sinastría como de todo en la astrología es la comprensión comprendiendo y entendiendo nuestras fortalezas y/o debilidades que se plantean en cualquier contexto de relación sea relación de pareja de amistad familiar en fin pues una vez identificadas las fortalezas y debilidades de esas relaciones pues uno tiene al acceso Eh, un conocimiento valioso exacto, poderoso y profundo justamente para determinar en qué áreas la relación es y suele ser facilitante o quizás en qué áreas es tensionante eh, de allí que entonces surgen digamos algunos elementos claves pues para efectuar un, un análisis digamos de sinastría, el que ya ha mencionado Jairo que es uno de los tantos pues uno pudiera dar aquí una especie de clasificación muy general Eh, frente a esas categorías entonces una categoría bien interesante por ejemplo es las uniones que se dan en una relación cuando se une el sol de un individuo con el ascendente de otro ¿sí? otra categoría importante puede ser la del sol de un individuo frente a la luna de otra persona o sea las uniones sol-luna son bien interesantes también y bajo esa misma perspectiva La, lo, el, el rol y el papel que juegan los nodos en astrología es fundamental eh, viendo en los nodos efectivamente lazos que muchas veces son lazos ancestrales, lazos eh, eminentemente evolutivos, entendiendo por evolución aquellas, aquellos factores de relación que es, traen implícitos factores eh, de crecimiento personal en un alto nivel de conciencia o en, o en, o, o en un alta um, digamos, prioridad para el individuo frente a lo que es su reconocimiento frente a lo que es su crecimiento personal entonces los nodos juegan un papel muy importante frente a esas parejitas que suelen muchas veces unirse frente a una sinastría encontramos lo que ya mencionaba Jairo es decir, es muy común un sol con un nodo, por ejemplo en el caso de Jairo y, y el mío es básicamente el ascendente del él con mi nodo Eh, entonces son juegos y, y parejitas que obviamente van surgiendo ahora, eh, hay otra pareja que es fundamental para los análisis de sinastría, en el caso por ejemplo concreto de pareja como es por ejemplo la unión evidente que puede existir entre un Venus y un Marte ¿Mm? eh, esto sobre todo lo, lo, lo hemos planteado abiertamente en el curso de sinastría eh, frente a la dinámica de las fases evolutivas del amor y en este caso Venus y Marte son principios arquetípicos anal analógicos a principios hormonales eh, que estimulan neurotransmisores dentro de lo que se ha denominado la química del amor Está entonces de eso. dentro de esa química del amor pues eh, sabemos por experimentación observacional desde el punto de vista astrológico y bajo los más recientes estudios desde el punto de vista del cerebro Como en la interacción de dos individuos en donde se plantean fuertes vinculaciones de tipo afectivo y sexual eh, existe una fuerte preponderancia de la hormona testosterona con relación al estrógeno en la mujer, o sea, la unión del estrógeno y la testosterona es un fuerte cóctel químico que estimula eso que nosotros llamamos atracción y eso ancestralmente se ha conocido bajo la perspectiva de la unión de Venus y Marte y así sucesivamente podemos hablar de Eh, funciones dentro del amor ya no solo pasional sino del amor en donde adquiere un sentimiento de cercanía o apego, en donde ya intervienen ciertas funciones químicas como por ejemplo la oxitocina y la vasopresina en donde claramente existe una analogía entre el sol y la luna, o por ejemplo eh, también etapas en donde efectivamente se llega a lo que se ha llamado dentro de la fase evolutiva del amor trabajo muy bien digamos, eh, estructurado por la antropóloga Helen Fisher uh -huh. donde se plantea eh, el amor también como romanticismo etapa en donde los niveles de dopamina son altísimos donde los niveles de obsesión son profundos y en donde pues efectivamente surgen alineamientos comunes a Neptuno a Plutón, por citar quizás dos entonces uh -huh. eh, digamos esa generalidad y esa vastedad astrológica se une perfectamente con lo que para hoy en día no es un secreto y es que somos efectivamente entidades energéticas, químicas, bioquímicas eh, con relación a nuestro entorno, con relación a, a nuestros semejantes desde el punto de vista esotérico o energético es sencillamente esos campos vibracionales que hacen que nos unamos y que pues, de una u otra manera estemos interconectados unos a otros Entonces, realmente la sinastría no solo tiene en cuenta digamos esos factores que son tan amplios desde el punto de vista de la genialidad, como es el sector Sol, la Luna, Venus, Marte, el sino a su vez ya tiene un análisis muy específico, de dependiendo la fecha, la hora, sobre la hora de nacimiento, pues obviamente uno define que hay unos sectores muy específicos, en donde pues se vienen a establecer compatibilidades dependiendo las áreas o casas en cuestión, por ejemplo, si es en una relación de pareja es fundamental observar regentes y ocupantes de casas 5 y 7, para entender claramente uniones o asociaciones de fines financieros, tendría uno que observar casa dos, de la misma manera pues observar las diferentes casas con sus respectivos regentes y, y ocupantes, pues para ya pasar de un contexto muy general a un contexto muy específico, ¿no? Diego, eh, ahorita me está haciendo memoria uh -huh. de, de precisamente cuando nosotros hicimos este curso, fue en 2009 creo que el primer semestre. Eh, en esa, ah sí, ya me acuerdo Fue para el Día del Amor y la Amistad eh, En febrero Que se celebra en Estados Unidos uh -huh. Y en esa época Discovery Channel eh, Publicó Un documental que creo que se llamaba así La Química del Amor, si mal no recuerdo sí. y, y me llamó mucho la atención Pues ahí sale precisamente esta uh -huh. Este personaje Helen Fisher Que tú nombras uh -huh. sí. Y me llamó mucho la atención desde el punto de vista científico cómo se, se se explica muy bien la fase del enamoramiento a nivel químico, por lo general es una fase determinada en tiempo no recuerdo si eran meses o años la verdad ahorita no, no recuerdo muy bien eh, en la cual se sentía esa pasión y ese deseo por el otro y como que la naturaleza lo que hacía era generar un momento de intensidad tan fuerte que permitiera unir esas dos personas que a través de ese de, de, de ese exceso para que después en el tiempo perdurara la relación. Pero entonces ahí yo desde el punto de vista práctico veo unos pros y unos contras y después que, que es lo que pasa en la mayoría de relaciones, que, que llega un momento en el cual la relación se enfría, se monotoniza, eh, se entra en la rutina, y eso se, se explica desde el punto de vista químico. por eso mismo, que ya que ya murió o no ya murió, sino ya las hormonas cumplieron ese ese proceso pero me llamó mucho la atención una parejita que había, eh, que explicaba en el documental, que ellos vivían en un constante eh, estado hormonal de éxtasis o sea que llevaban yo no sé cuántos, 15 20 años juntos, pero que cada día o cada semana pareciera que era como la... La, la primera. Sí, la primera. Un estado de, de muy similar al del el noviazgo, al del, al del, al del, al del flirteo al del coqueteo. Entonces yo, yo me acuerdo que yo me hacía la reflexión, no, no sé si alcancé a preguntar... Eh, astrológicamente eso se identifica, pero uno también podría haciendo conciencia de eso generar esos estados de de de, de, de, de a nivel de hormonas. Uno sí lo pasa, pero yo que uno sí lo puede porque ya uno es consciente y uno puede generar esos mismos escenarios. Entonces, eh, ¿tú qué piensas de eso? Pues, eh, pues no solo coincido sino reafirmo algo. Es decir, eh, dentro de la química. Eh, eh, cerebral y dentro de los neurotransmisores pues hay una particularidad y es que en realidad el cerebro genera circuitos, sinapsis pero dichos circuitos y sinapsis tuvimos un pequeño inconveniente con la transmisión en vivo de la señal <ríe> entonces estábamos hablando de, de de que si, si uno podría generar esos mismos estados de de a nivel hormonas que uno siente en los primeros procesos de, de una relación entonces tú decías que, que sí se podía y que lo reafirmabas, estábamos en eso Listo Entonces, ¿ya ya estamos grabando? Sí, sí Ok, ok Entonces, eso es el, la, la tecnología de punta que llaman <risa> Bueno, eh... Um... efectivamente, no solo estamos eh, coincidiendo en algo y es que la conciencia permite eh, ya darme cuenta de que efectivamente si hay una cierta rutina dicha rutina puede que yo al dejarme llevar por esa rutina esa monotonía desestimule funciones cerebrales no solo en un contexto de relación sino en cualquier otro el cerebro permanentemente es expansivo, es decir ...tiene la posibilidad de crear redes... ...estas redes se han denominado sinapsis o circuitos... ...en los cuales uno puede ir optimizando funciones cerebrales... ir desarrollando talentos, ir creando una serie de cosas... ...desde luego y ahí interviene la astrología... ...nosotros tenemos un perfil... ...del cual evidentemente nos trae, nos trae con un diseño... ...dicho diseño o dicho establecimiento personal... ...nos da la capacidad de desarrollar más hábilmente ciertas habilidades que otras... lo que no significa necesariamente que aquellas que no sean tan fuertes no las podamos optimizar. Máximo sí. en un plano de relación en donde pues se ha demostrado que aunque pues ciertamente eh, las relaciones de pareja parecen tener unos ciertos eh, ¿Ciclos? digamos ciclos, ¿verdad? ciertos sí. aspectos temporales, no quiere decir realmente que, que una persona no pueda estimular esos ciclos. Es decir, desde el punto de vista bioquímico podemos estimular o permanecer activos neuronalmente o estimular bioquímicamente nuestra relación. Por lo tanto, si la dopamina decae dentro de una relación, sería un poco el el que decayera la función Venus-Neptuno en una carta. O sea, ¿cómo hacer que esa función romántica no decaiga o por lo menos no se extinga del todo? Okay. Hay un elemento clave, tiene que haber cambio, es decir... Una persona nunca va a tener dentro de su escala amorosa 15, 20 años eh, de pasión desbordada, sí, curiosa, sí, puesto sí. que eso, desde el punto de vista bi biológico, Energét sería energético, sería sí. desgastante. Sí. Lo cual quiere decir que la misma regulación orgánica hace que uno tenga que descender dichos niveles. Lo que sí puede hacer es, añadiendo la función, digamos, de la cercanía, del contacto, del apego, entendiendo aquí el apego como la complicidad. O entendiendo aquí el apego como la cercanía y el hábito constructivo que yo creo en una relación, me estimule también eh, niveles de pasión para que estos no se extingan es decir, buscar elementos y hacer que la relación, por ejemplo independiente al que hacer rutinario, encuentre vías en las cuales eh, se desarrollen planes conjuntos en los cuales yo pueda estimular mi vida sexual, afectiva, amorosa y que dicha excitación no decaiga con el tiempo y eso es Evidente desde el punto de vista astrológico, cuando yo concientizo mis trígonos en esa unión. Entonces, mis trígonos o mis sextiles son fuentes importantes para optimizar recursos de facilidad. Y quien lo creyera, mis cuadraturas también, o mis oposiciones, porque finalmente las tensiones pueden estimular niveles de adrenalina muy, muy nutritivos dentro de una relación. no me refiero específicamente a los casos patológicos en donde mucha gente se estimula a través de las crisis entonces su relación se vuelve crisis y caótica y eso lo retiene más, ¿verdad? Mm. sino que muchas veces las crisis estimulan retos y desafíos muy interesantes en donde lo que hacen finalmente es afianzar pero todo eso es viable siempre y cuando exista conciencia es decir, que yo ya sé mm. hacia dónde debo encaminar Si es que existen mis problemas en mi relación, ¿cómo puedo enfrentarlos, trascenderlos, identificarlos? ¿Cómo puedo buscar vías de escape a que esa rutina no me carcoma? Mm. Lo mismo que sucede desde el punto de vista cerebral, yo puedo crear dentro de mis circuitos o sinapsis para estimular constantemente ciertos recursos bioquímicos que hagan que mi éxtasis o que mis deseos o que mi función pasional no decaiga, ¿verdad? Entonces, eso eso Super. es viable. Sí, no y, y, y no super clara tu explicación y eso se lleva al, al contexto de los ciclos y en la misma naturaleza, ¿no? Eh, uh -huh. Primavera, verano, otoño, invierno. Sí. Hacer eh, esas pequeñas primaveras, esos pequeños eh, otoños, esos pequeños veranos, esos pequeños inviernos en la relación uh -huh. eh, y eso lo, lo muchos terapeutas lo trabajan que, que saquen o programen un día al mes Para hacer esa primavera en, en, en su <risa> relación, entonces ¿Eh? Eh, eso es clave, eso es clave. Y teniendo esta información, eh, que desde muchos enfoques apuntan a lo mismo, pues tenemos una, una valiosa herramienta para potencializar. Eh, hemos solo hablado de lo afectivo, pero también se puede llevar a otro, a otro nivel, ¿no? Sí, que esencialmente sí. es el mismo. Es decir, eh, para una relación padre e hijo, por ejemplo, eh, es fundamental eh, dar ese dinamismo energético. a la relación, Es decir, eh, procurar que, que no caiga en esa misma rutina, en esa misma fase impositiva, sino que también se busquen espacios de distensión o que se busquen espacios de creatividad común. En fin, digamos, eh, esto es aplicable a cualquier eh, tipo de vinculación. Y lo más interesante es que empieza uno a entender que si bien uno por destino, ¿verdad?, por propósito y finalidad pareciera uno tener una especie de programación bioquímica que hace que efectivamente sienta elección por determinadas personas. Hoy día sabemos que dichos sí. estímulos surgen a partir de las feromonas, cuyos puntos receptores son, es decir, las feromonas son eh, estímulos bioquímicos que nosotros recepcionamos en el centro de la nariz. Allí precisamente la tradición ha encontrado como... Eh, pues la nariz es asociada a escorpión, ¿verdad? como función bioquímica, como función, eh, digamos, anatómica siendo en este caso escorpión el signo que ha representado que siempre se le ha simbolizado como el signo de la sexualidad como el signo de la investigación, como el signo del ocultismo como el signo de la muerte por ello es muy curioso que efectivamente el olfato juegue, por ejemplo un papel muy importante y que nosotros respondemos quizás a estos impulsos de una forma casi que inconsciente ya que el olfato es como la, el radar sensitivo que día a día nos permite interactuar con mucha gente por lo tanto uno une ese tipo de situaciones a, por ejemplo, proporciones eh, de, desde el punto de vista visual digamos en, en, en la química o en este juego de la interacción afectiva juega una enorme participación en los cinco sentidos el olfato casi que es el depositario hasta cierto tiempo se creyó que era primordialmente la vista pero hoy día se sabe que interviene poderosamente el olfato en segunda instancia por ejemplo la vista la visión solo que aquí la visión es efectivamente no solo la visión o aquello que hemos llamado la, la primera impresión sino se ha identificado por ejemplo la visión como memoria visual Entonces, el mapa mental que cada uno de nosotros ha construido debido a su formación, a sus primeros años, a, a ciertos registros ancestrales que están en nuestro cerebro. Eso en una carta astrológica es evidenciable, sobre todo cuando uno observa la casa 1, donde se observa concretamente factores importantes de la infancia, ¿no es cierto? Entonces, eh, allí juega un poco también el factor de la simet simetría, ¿no? la simetría del rostro, La proporción áurea, por ejemplo, que es fundamental dentro de la composición del rostro, eh, que nos retoma no solo a ese mapa mental antiguo, sino también a, esa fa a ese factor esteticista, muy propio del principio de Venus, ¿verdad? Interviene poderosamente el oído, ¿verdad? Es decir, no solo eh, lo que se dice, sino cómo se dice, y algo que es muy importante, la memoria auditiva, es decir. si lo que se dijo realmente se cumplió o no se cumplió de hecho se han hecho estudios en los cuales se confirma que la mujer es mucho más auditiva y el hombre es mucho más visual verdad okay. entonces si uno les dice algo y no lo cumple se lo sacan a relucir verdad <risa> <risa> no lo olvidan <risa> en cambio nosotros tendemos a ser mucho más visuales entonces hay, hay un hay un juego en donde nosotros astrológicamente entendemos verdad cómo esos principios visuales físicos, eh, hormonales, se ligan muy bien a los principios planetarios y es una cosa extraordinaria mm, chévere <risa> no, ahorita me, me acordé las <risa> cosas pero bueno se nos <risa> sale el tema del del podcast eh, yo grabé, ahora que me acuerdo Diego, yo yo en ese curso les, les compartí que yo había grabado ese documental uh -huh. eh, aún no lo he subido porque la verdad es bastante extenso, son como dos horas y hay que hacer una edición del de los de los comerciales pero bien valdría la pena verlo porque es, es un enfoque pues muy al estilo de Discovery de, de documental de investigación de seguimiento que llevándolo o sea conociendo uno ya la información de sinastría y viendo el documental pues uno entiende bastantes cositas que pueden ser muy útiles pues para nuestro uso personal en nuestras relaciones y ya en caso de que queramos eh, asesorar a otros no Ese es tema de otro podcast que yo quiero hacer ya tengo ubicado una psicóloga en Medellín una médico psiquiatra aquí en Bogotá otro médico bioenergético aquí en Bogotá eh, a ti, a Cecilia todos tienen manejo y conocimiento de la astrología eh, y que en alguna, alguna ocasión yo lo compartí que en qué momento el conocedor de la astrología se debe volver consultor a mí se me hace que ese es un punto bien delicado no sé por qué se me vino ahorita a la mente pero, pero ese es un punto que hay que tratar pienso con, con más detalle en un podcast porque la mayoría y generalizo sin entrar en, en detalles, de personas que en algún momento conocemos la información en astrología tendemos como por inercia por no sé por, por algo que tenemos los seres humanos a asesorar a otros y, y la astrología es claro que es una herramienta de diagnóstico, ya generar que sea herramienta de transformación o de, o de asumir procesos, ya pues considero que hay que tener otras capacidades y otros conocimientos independientemente de que se tenga un muy buen conocimiento de la astrología, ¿no? No, eh, y, eh, y de hecho el, el, el, el, la necesidad de asesorar parte no solo de una buena voluntad, ¿no? Porque generalmente muchos ayudamos y somos, en general todos somos expertos en aconsejar, ¿no? pero si muchas veces el, el asesorar o el ayudar parte solo de la buena voluntad podemos hacer más mal que bien es decir, a la voluntad hay que añadir sabiduría y la sabiduría es más que el conocimiento intelectual ¿no? la sabiduría te permite tener comprensión te permite tener amor te, te permite tener conciencia entonces digamos que en este caso si sí es una labor de responsabilidad y la astrología hoy en día es una astrología madura profesional y sensata es decir, estamos dejando de lado el concepto mántico o el concepto de desresponsabilidad ¿no? o sea, de perder responsabilidad de nuestras vidas y asumir todo bajo el sentido de lo externo es decir, es por culpa de lo externo es por culpa de los astros, es por culpa de lo que me hicieron y estamos volviendo al origen verdadero de la astrología que es la autoconciencia a partir de su mandala astrológico, es decir, quién soy, ¿verdad? Porque estoy así, entonces, pues es es es es parte de la responsabilidad astrológica el hecho de que pues si uno y lo lo, lo discutíamos en algún podcast que si uno tiene acceso de pronto a, a adquirir, pues uno lo que hace en últimas es optimizarse como como consultor en este caso, ¿no? Ejé. Ahorita que dijiste sabiduría en estos días hoy una definición muy bonita de sabiduría saber qué hacer me encantó te, un espacio que creé hace poquito no sé si ya lo conoces pues extra micrófono se lo comparto sí y, y me gustó mucho me gustó mucho esa esa definición de sabiduría saber qué hacer bueno Diego estuvo muy chévere el, el temita de de cineastría, pues esto fue un brochazo muy, muy rápido, es, pues esto es una aplicación muy específica muy eh, especializada en la astrología que pues nos acabamos de dar cuenta, pues tiene unos uno, unos usos muy concretos, que bien usados, pues puede y generan beneficios palpables. Mm, bueno, hay otro temita que quiero desarrollar sí. con, con vos, aprovechando que estamos conectados Eh, que está muy de moda desde hace un año y que se va a seguir poniendo de moda hasta hasta que ocurra, que es el famoso 2012. Ajá. Eh, que va a estar de moda hasta el fin del mundo. <risa> sí. <risa> no, yo creo que hasta el 2012 sí. ya después. <risa> ahí mira, a ver qué sí, nos que inventamos. Que hacemos, sí, claro. Eh, eh, pero me ha llamado la atención. Bueno, pues ya, ya muchos de ustedes conocen. Eh, Profecías mayas, la película, uh -huh. hay muchos enfoques, unos muy serios, otros muy superficiales, pero pues sí, sí llama la atención un poquito eso uh -huh. eh, y, y pues lo que uno puede observar es que hay un gran porcentaje de como de atención inconsciente y dirigida hacia hacia lo negativo que pueda pasar. Uh -huh. eh, yo en lo personal creo que es más un un cambio de conciencia por así decirlo pero pues que sí va muy de la mano de de ciertas situaciones eh, visibles eh, qué tan bueno qué tan malo sea eso pues eso yo creo que está en en, en el nivel de conciencia de cada quien yo en lo personal no creo que sea tan tan tan magno o el el evento no sé no sé pues es algo que yo yo creo a nivel personal pero pues de todos modos de aquí haya falta todavía <risas> para seguir pensando pero que que qué, qué, qué nos podrías compartir de eso o sea sobre eso hay un, una especie de terror psicológico verdad de, yo tengo una percepción muy amplia del asunto un poco escéptico a ciertas cosas en otras eh, consciente efectivamente de los cambios que no son actuales sino que ya desde un tiempo atrás se han venido dando. Sin embargo, pues para poner un poquito en contexto lo del 2012 uno tendría que primero ser sensato en dos cosas: uno, eh, los valores matemáticos astronómicos de los antiguos mayas, ¿no es cierto? Las precisiones en sus cálculos, cálculos astronómicos y matemáticos de la posición de los cielos, como todas las civilizaciones antiguas, los mayas se destacaron efectivamente por su Eh, capacidad por su amplia tecnología y por supuesto por su capacidad efectivamente eh, matemática, astronómica astrológica para determinar ciclos eh, sin embargo pues uno empieza a observar culturas y se da cuenta que muchas culturas eh, ya han llegado a considerar el tema y lo han hecho de una manera algunos muy amplia, otros muy parcial Por ejemplo, para la tradición hinduista se, se se habla un poco de los grandes ciclos y cómo estos ciclos efectivamente pues cumplen determinadas etapas, volviendo un poco a la analogía que hacías de las estaciones, pues tenemos épocas de invierno, verano, etcétera. Pues es común efectivamente que si algo sucede con nosotros, que es el nacer, ¿verdad?, el crecer, evolucionar, morir, pues lo mismo suceda con el mundo, con el plano, con con la tierra, con el cosmos, es decir, Eh, una gran supernova sencillamente es la muerte de una gran estrella, pero el nacimiento de otros mundos, de otras estrellas y de otros planetas. Lo mismo análogamente puede suceder, digamos, para una civilización. El problema de todo esto en sí no son en sí los cambios, sino es el concepto psicológico frente a los mismos. Es el miedo, es el apego, es la necesidad de pertenencia y quizás el, el terror. Entonces... ...como en el caso de las profecías... ...como en el caso de las religiones... ...como en el caso de la política... ...como en el caso de muchas cosas... ...pues generalmente... ...se impone o impera... Eh, ...las motivaciones basadas en el miedo... ...entonces uno en la vida... ...mucha gente asume posiciones espirituales... ...no por genuina espiritualidad... ...sino por miedo... ...mucha gente asume posiciones políticas... ...no genuinamente desde el punto de vista ideológico... ...sino por el miedo... mucha gente no aprende o no llega a un conocimiento porque quiere aprender sino por el miedo entonces el miedo es un subproducto del deseo y, es, y el deseo es un subproducto del apego en términos metafísicos y simbólicos yo lo que quiero significar es pues sencillamente hace, hace 100 años se planteó que el mundo se iba a acabar hace 200 años también en la época de Nerón y de los cristianos se planteaba que el mundo se iba a acabar Verdad. y si uno mira el contexto histórico todas las culturas eh, siempre han dicho que el mundo se va a acabar ahora, debo destacar que ese es un afán efectivamente primordial del ser humano aferrarse a su sentimiento de seguridad desde un punto de vista esencial la muerte no puede existir cuando tú efectivamente vives en el ya y eso pues debería al menos llevarnos a concientizar algo cuando el miedo existe o cuando los temores existen, efectivamente nos aferramos a creencias o nos aferramos a muchas cosas. Ahora, poniéndolo en un plano estrictamente matemático como son los ciclos, pues efectivamente si sí hay un ciclo que para el calendario maya plantea una culminación. Sin embargo, la culminación no necesariamente es el que culmine la civilización. Como para el hinduista estamos en la era del Kali Yuga, que es la edad de hierro, o sea... ...la función de la diosa Cali... ...que analógicamente es la Lilith... ...como símbolo efectivamente de muerte y renacimiento... ...como para el mismo Nostradamus... ...efectivamente muchas épocas se vislumbraban... ...de manera difícil u hostil... ...o como para las culturas aztecas... ...o como para las culturas de, ciertas, de ciertos pueblos americanos... ...e incluso desde el punto de vista astrológico... ...pues sabemos efectivamente que por precesión equinoccial ...estamos saliendo de Era de Pisces... ...y ya estamos comenzando Era de Acuario... Entonces, sí hay cambios, y necesariamente te, tienen que haber cambios, y todo cambio como tal puede ser morir a una situación y renacer a otra. Sin embargo, eh, debemos destacar en la cultura maya un hecho bien importante, y es precisamente que aparte que el 2012 constituye, digamos, para ellos el, el final de un calendario, eh, se da, digamos, una alineación, ¿verdad?, que ha sido perfectamente documentada con el centro de la galaxia. El centro de la galaxia eh, se sitúa justamente en lo que llamamos la constelación de Sagitario. Allí en esa constelación efectivamente aparece un punto que hoy día es muy nombrado desde el punto de vista astrológico sobre el cual se han generado toda suerte de mitos y es la constelación de Lofiuco. Eh, esta constelación de Lofiuco hace parte de una de las tantas constelaciones o grupos de estrellas que están muy cercanos, algunos a la franja eclíptica, como son las constelaciones zodiacales, y otros tantos, pues, a constelaciones o grupos de estrellas que aunque no estén muy cercanos a la franja eclíptica existen. En realidad existen hoy día 88 constelaciones, digamos, clasificadas por la Unión Astronómica Internacional. Sin embargo, el Ofiuco ha venido a cero desde el punto de vista un poco más publicitado en este tiempo. Eh, recordemos que Ofiuco es desde el punto de vista eh, um, mitológico el dios Asclepio que es justamente el que tenía la capacidad mediante su medicina ¿verdad? de eh, casi que resucitar a los muertos, un gran médico un hombre con unas grandes capacidades para la medicina eh, sin embargo Ofiuco es como la muerte de Asclepio y el renacimiento del hombre que domina la serpiente Entonces, algunos han llegado incluso a atribuir que es un treceavo signo, cosa que, que no es así. Sencillamente, pues existen muchas constelaciones. Ofiuku representa algo, el hombre que domina la serpiente y la serpiente es un poco el símbolo de la ilusión. Esto nos, nos, no, no, no, nos permite un poco entrar en un contexto bien importante que es el plano simbólico, arquetípico. La serpiente ha tenido muchas representaciones. Digamos, para los mayas y aztecas es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, para otras culturas la serpiente es símbolo de tentación si no consultemos un poco el génesis para otros es símbolo de sabiduría pero para la cultura hinduista por ejemplo es el maya, la ilusión entonces, esa alineación que se da con el centro de la galaxia es todo para toda suerte de especulaciones como hecho astronómico es real hay dicha alineación eh, entonces se ha hecho una serie de especulaciones que seguramente cuando el sol llegue a ese punto puede haber una variación, digamos, en la polarización de los ejes magnéticos, es decir, que el polo norte ya no tenga su influencia energética por el norte, sino que haya un cambio de polaridad. Sin embargo, eso ha sucedido anteriormente. No hay, digamos, evidencia de que pueda suceder quizás en los próximos mil años. Entonces, toda esta serie de conjeturas, ¿verdad?, se unen y se da un matiz quizás un poco oscuro. Lo que si yo pudiera... quizás aportar desde mi visión personal un poco es que el símbolo de la Fuqua es sencillamente un cambio de conciencia que nos está llevando de la ilusión, la ilusión de identificarnos con aquello irreal ¿verdad? de llevar todo a un plano de conciencia, por eso el 2012 más que un cambio drástico ¿verdad? en cuanto al sí. futuro de la civilización es efectivamente un cambio de conciencia ahora, que todos los años ha habido desastres, sí, sí. porque si este año hubiera sido el 2012, ya le hubiéramos achacado lo de Haití, lo de Chile, y por ende, pues es muy fácil vaticinar una, un desastre, ¿verdad?, uh -huh. porque siempre va a haber desastres, y un poco el problema con las profecías de Nostradamus, o con la Biblia, o con libros que son muy subjetivos, es que cuando uno es tan subjetivo, pues uno lo acomoda a lo que uno quiere acomodar, ¿no?, entonces, uh -huh. yo lo veo por este lado y yo lo acomodo, pero entonces... simbolizando un poco, si sí hay un fenómeno astronómico es un fenómeno interesante pero desde el punto de vista espiritual considero yo que este es más un cambio de conciencia que sencillamente los cambios habituales que se irán dando yo no digo específicamente en el 2012 sino de aquí a 100 años cuando de lleno estemos más en era de acuario que seguramente será el preámbulo a un cambio de conciencia inaugurar un nuevo proceso de vida y quizás a como lo hace Ofiuco llevar el plano de la sanación y dominar la serpiente, el dominar la serpiente es un poco trascender la ilusión y adquirir sabiduría, volviendo a esa palabra tan interesante super, oiga, <tose> menos <amigos>, nos <tose> <más> grabamos esto <risa> Sí. <risa> Ahí muy, tenemos... muy, muy, muy muy clara muy directa tu explicación, me encantó eh, ya tengo más argumentos <risa> Y ahorita que comentabas lo de que si este año no hubiera sido el 2012, hace poco leí en, en en la versión online de BBC en español el, el, el portal de noticias eh, a raíz de los terremotos de Chile y, y Haití que todos los años hay grandes terremotos, o sea, claro que, que es una lo que pasa es que hoy en día pues hay hay varias variables que que están funcionando primera globalidad, o sea a nivel de comunicación todo es inmediato, hace diez años quince años un terremoto en una región nos enteramos a los 3, 4 días eh, lo otro eh, existen grandes terremotos en regiones aisladas entonces el daño medible pues, no, es, no es significativo a las regiones pobladas y lo otro es que hoy en día pues, la, la, un gran porcentaje de la población humana está viviendo en, en, en sitios concentrados, llámese ciudades, urbes y es mucho más notorio cuando se presentan este tipo de, de situaciones Entonces eh, eh, hay que hay que ser muy objetivo, muy cauto. Tú lo acabaste de decir, no ser tan subjetivo desde, desde el enfoque que uno haga que uno haga, pero muy clara muy clara la explicación. Sí, lo único constante en el universo es el cambio. Esa es una de mis de mis frases favoritas. Sí, no y es que bajo la psicología del terror eso me recuerda a ciertas sectas que preparaban sistemáticamente la llegada de De, de los alienígenas per, por supuesto para prepararse porque el, el fin del mundo se iba entonces todos hacían suicidio masivo uh -huh. guardando las proporciones hoy día mucha gente cae en el terror psicológico y aunque no se haga o no se llegue a un extremo de esa naturaleza pero internamente se genera angustia o sea los cambios de conciencia sobre todo siempre van a generar crisis y por ejemplo una ciudad como Bogotá o cualquier eh, decir cualquier país en un momento dado puede tener una tragedia como la sí. vida de Armenia hace algunos años sin embargo pues eso es parte de no parte de esos cambios colectivos que uno no necesariamente tiene que atribuir a, a, a digamos a estos procesos siempre y cuando uno entienda que dichos procesos de cambio pertenecen a un cambio de conciencia es decir que la conciencia en este caso sí se está despertando que es probable efectivamente que de aquí sí. a unos 100 años La civilización tal como la conocemos hoy tendrá que tener cambios muy drásticos, algo similar a lo que aconteció los cien años anteriores. La gente de finales del siglo XIX y comienzos del XX no se imagina o no pudo prever los cambios tan poderosos que se dieron, digamos, en 100 años desde el punto de vista tecnológico. Probablemente nosotros estemos a puertas de un crecimiento bajo esa perspectiva. Pero aquí todo, insisto, apunta es al cambio de conciencia uh -huh. y a la trascendencia espiritual que todo esto se plantea, más que a la visión catastrófica, porque realmente catástrofes hay año tras año, ¿no? Uh -huh. Y en 100 años, cuando oigan este podcast, dirán: ¡Wow! Esta <risa> gente era muy pila. Quedó para la posteridad. <risa> Debió sí. haber sido enviado en una de esas naves que, que, que, que se envió para donde se envió el código genético de los seres humanos a. a las futuras sí. civilizaciones que nos enviaron que no nos... Y, y, y no creas todo, todo esto todos estos podcasts o sea no no no solo el de nosotros sino el de mucha gente que en el mundo está haciendo mucha cosa está grabando infinidad de información Esas son las famosas naves del tiempo para las próximas generaciones. Claro, y algo que inevitablemente si sí es, a ver, contundente y verificable es era de acuario. Es decir, todo mm, esto que estamos mm. planteando es la libertad de poder hablar bajo estos espacios, los cambios de conciencia que inevitablemente tienen que traer cambios. Lo que pasa es que ese es un cambio que más allá de una fecha específica como el 2012, debería ser un cambio de unos 100 años más en donde mm. precisamente afiancemos un, un grado de conciencia más amplio. pero es el cambio precisamente hacia el renacimiento del ser humano hacia el verdadero ser humano porque ahora somos pseudo seres humanos estamos mm. en proceso de llegar a ser seres humanos Oye, ojalá nos toque una vida por allá <risa> para vivir eso <risa> sí, sí, sí, vamos a ver cómo cómo nos, si nos portamos si, aquí ya si cuando nos... estemos haciendo podcast allí todos viejitos hacemos... <risa> chévere no Diego, súper súper hoy, hoy... teníamos la energía acumulada de dos meses para, para compartir la información de hoy, creo que este ha sido un excelente podcast eh, ahí les compartimos una información bien bonita a mí me gustó mucho, me imagino que a ti también y, y seguimos en contacto ya retomamos estas semanas que vienen nuevas actividades en, en Astrología es así de simple estamos Ajá. ya finalizando el curso de Revolución Solar con Cecilia con Diego estamos que nos hacemos también una cosa esta... <risa> ya ya tenemos algunas cosas eh, comentadas, charladitas a través del boletín les estaremos informando si no se han suscrito o no te has suscrito suscríbete al boletín de correo esa es la forma inmediata, práctica y, y recurrente de recibir la actualización de este espacio Eh, a través del boletín y con Hernán también tenemos cositas interesantes que ya, ya nos compartirá porque estuvo tan ausente un año eh, estaba desarrollando un proyecto muy interesante que ya hace unas dos semanas dio a luz y, y me ha gustado mucho y también lo vamos a compartir acá y con Diego entonces yo creo que ya en unas dos semanas también tenemos cositas concretas para compartirles en sí, cuanto a la práctica y divulgación de la astrología para aquellos que quieran profundizar un poquito entonces yo me despido como siempre eh, agradeciéndote el que nos hayas acompañado en este podcast sea de día sea de noche, sea de madrugada eh, comentarios por favor son muy importantes para nosotros colóquenlo como un comentario a la nota que va con este podcast en el blog también por correo electrónico pero si sí nos gustaría más tenerlo documentado ahí en el blog porque pues eso genera una energía interesante cuando otras personas lo leen, entonces yo me despido Diego muchas gracias y... no Jairo buenísimo haber compartido nuevamente este escenario y, y bueno y se, aquí y seguimos. seguiremos hay ah, una última recomendación eh, a propósito de lo planteado en la primera parte del podcast, hay una literatura bien interesante sobre esto de de las neurotransmisores pero pues quisiera efectivamente hacer mención de un libro que me parece interesantísimo del doctor Emilio Yunis que se llama Las 16 Mujeres de Juancho El wow. sexo por el olfato wow. Qué nota. El, el sexo por el olfato una excelente descripción de una manera muy coloquial pero profundamente científica que que nos da un contexto mucho más amplio del asunto, o sea. Eso se consigue en, en librerías, en medio físico. Supongo que sí, está recién publicado. O sea, está recientemente publicado. Ah, bueno, voy a buscarlo ahorita más tarde y lo y colocamos un link en el. Ahora, lo de las 16 mujeres no es acá una apología al machismo ni a la para que ¿Sí? no vayan ahorita. ¿Sí? <risa> la lucha la de la, la lucha de género vaya a saltar, no es sencillamente. ¿Sí? Un... Un libro con resorte científico en el que se habla precisamente de la función olfativa en una comunidad en donde un indígena que no se baña tiene 16 mujeres y bueno, parte de que el tema del olfato... <risa> juega un papel importante lo interesante dice Yunis es que el olfato o la función energética de las mujeres hace que todas tengan por ejemplo sus circu ciclos hormonales exactos, a todas les llega el periodo menstrual el mismo día todas con, bueno, es una la, cosa las 16, las 16 exactamente wow. o sea O sea, es un estudio bien, bien interesante. Pero entonces, más allá es efectivamente del, de, de lo sugestivo del título, es entender cómo la función olfativa es tan importante, pues no solo para, en este caso, la relación afectiva, sino para todo. Oiga, y aquí que nos echamos perfumes y cositas, entonces... Eso sí. tiene una connotación, ¿no es cierto? Claro. Pues imagínate que eh, pues hoy día se promociona mucho el efecto feromonal de ciertos... Eh, Sí. resoluciones eh, Y algo interesante como para, para concluir, ¿no? Eh, una de las condiciones hormonales es, digamos, para las mujeres que planifican con, con pastillas anticonceptivas. Eh, digamos que un radar importante para tanto la mujer y el hombre es precisamente su olfato o sea la capacidad de seleccionar adecuadamente uno de los efectos o las co cuestiones contraproducentes de la planificación vía pastillas es el ir perdiendo digamos afinidad olfativa que es mm. otro de los que es otro digamos de los eventuales perjuicios que puede tener el, digamos el tema de planificación, de planificación pero vía pastilla o sea, mm. que es también interesante Eh, leerlo un poco y de pronto buscar otros medios distintos a ese que es el que puede alterar la capacidad olfativa, entonces eh, eso pues para efectos de lo que se ha llamado selección, todos tenemos innatamente una capacidad de seleccionar si no seleccionamos bien pues pues digamos tenemos un gran inconveniente y ahí hay una frase que quisiera retomar el gran objetivo de la astrología o de la psicología no es evitar la crisis por ejemplo sino es tomar quizás las mejores decisiones y para eso de pronto está y efectivamente para eso está un asesor un consultor o bueno todos estos espacios ok un abrazo Diego gracias listo buena semana